El camino a la salida, donde el tiempo se termina. Donde en el barro crecen rosas y el silencio es inmortal. Voy juntando carcajadas que se escuchan por escucharlas y contagiarme en soledad voy tirando rosas en el aire ya estamos en las 11 menos cuarto a contrarreloj como decía Ángeles porque es una mañana con muchas visitas con contactos internacionales y una alegría de recibir que la mañana sean protagonistas también en el estudio, trabajadores desde distintas realidades. Estuvieron con nosotros los trabajadores del frigorífico de Canelones por su aniversario de aquella marcha histórica con el conflicto que, que tuvieron. Y ahora tenemos el gusto de recibir en el estudio a trabajadores de la Universidad de la República que conforma la intergremial universitaria. Están eh, con nosotros Sonia Pastorino de AFUR y Noelia Correa, de afures los funcionarios no docentes, ¿no? De ADUR, Noelia Correa, que son los docentes. Eh, María montañés de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Y estamos esperando, está por llegar, Mariana Cafa, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. El compañero, quiero nombrarlo por lo menos, que no le pedimos Alejandra, el nombre. Alejandro de AFUR también. Rampa, sí. Muy bien, muy bien. Creo que hemos hablado con él en alguna oportunidad también. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo de estar esta mañana. ¿Se salvaron de la lluvia? Sí, se salvaron, paró. Eh. Igual viene pues, bien la poquito. lluvia siempre. Un poquito, sí, hoy, <risas> ahora más que nunca, ¿no? Eh, la idea es, porque bueno, nosotros estamos cubriendo el proceso en el Parlamento, la rendición de cuentas, con algunos de los gremios de la Interimial hemos conversado, pero por supuesto poner a punto desde la visión de los trabajadores las necesidades, ¿verdad? Como trabajadores y las que comparten con, con la universidad como institución en este marco del, del proceso de, de rendición de cuentas que los trabajadores tienen su, su propia visión por supuesto que, que en aspectos coinciden nos imaginamos con el co con el gobierno universitario en algunos casos forman parte no están en el cobierno co los docentes y, y estudiantes pero tener una visión de la de la interg al respecto por dónde les gustaría arrancar eh, si hay que caracterizar digamos el el pedido que ha hecho la universidad de recursos eh, Y lo que entienden ustedes ya que se ha ido manejando Que el gobierno no tiene previsto para, para la universidad Además que tuvo un, un, unos condimentos especiales Que le agregó la ministra de Economía, ¿verdad? A Susana Arbeleche Sobre todo apuntando a la eh, autonomía de la universidad Cuando declaró que la universidad se estaba negando a una auditoría de, de la Auditoría General de la Nación y dijo por ahí que, que la autonomía de la universidad era sobre si enseñar Marx o, o Adam Smith, ¿no? que era un poco académica, pero no respecto al manejo de, de su presupuesto, pero la veo a, a Noelia pronta para arrancar <risa> Buen día. Hola, buen día Muchas gracias por el espacio para la Intergremial Universitaria para poder compartir con ustedes, bueno, cómo estamos eh, viendo este momento y las acciones también que estamos llevando adelante y que tenemos planificadas. ¿no? En relación a este último punto, en realidad lo que... Eh, entendemos y en particular desde ADUR, uh -huh. es que lo que planteó la ministra fue una forma de desviar la atención de lo que es el verdadero punto de discusión en este tema que es el cero peso para la universidad. Uh -huh. ¿no? En relación con eso, eh, bueno, estamos con una enorme preocupación uh -huh. ¿no? porque además no estamos hablando solo de... Eh, nada de presupuesto para un año sino para los próximos dos años claro. en un contexto de enorme dificultad universitaria y eh, de carencias presupuestales enormes. Uh -huh. ¿No? Entonces eh, primero es ¿no? eh, estamos con bueno, con eh, diferentes acciones para poder colocar arriba de la mesa esta preocupación y también colocar arriba de la mesa lo que la universidad plantea. ¿No? O sea que, bueno, desde el marco institucional se ha llegado a la elaboración de un documento Y de un pedido presupuestal Que por supuesto que es un documento síntesis de una negociación eh, a la interna universitaria Pero que eh, coloca ciertos puntos que no es que sean eh, necesariamente para mejoras Sino que estamos en un nivel de carencia tan no. importante sí Que son necesidades básicas claro. ya Entonces, lo que se plantea desde la universidad son 10 puntos que son prioridades uh -huh. y necesidades básicas que sí o sí hay que atender, porque ya no es solo en relación a, a, a lo que se viene, sino que viene de una carencia, de un acumulado claro. ¿no? de varios años. Entonces, bueno, dentro de esos puntos, por ejemplo, tenemos eh, uno que hace mención a revertir el deterioro de la relación horas docente por estudiante, ¿no? Este es un punto que nos parece fundamental atender. Porque, ¿qué es lo que sucede? En los últimos años, principalmente a partir de lo que fue la pandemia, uh -huh. el incremento de la matrícula fue significativo, ¿no? Sabemos que eh, desde hace décadas que viene aumentando la matrícula, pero en estos últimos años fue realmente significativo el aumento. Entonces... Eh, Claro, eh, por, por un lado, que aumente la matrícula es una alegría, porque quiere decir que más personas y que más jóvenes claro, están, están accediendo. accediendo a la universidad. Uh -huh. Por ende, es una alegría para la universidad y es una alegría para el país. no Entendemos que eso, además, tiene que continuar aumentando. Claro. Ahora, el problema es que esto no ha sido acompañado con un aumento presupuestal. Somos las mismas personas a nivel de docentes y a nivel de trabajadores y trabajadoras técnicos, administrativos y de servicios para atender a una mayor cantidad de estudiantado. Entonces, esto es un problema. Es uno de los puntos que nos parece importante poder colocar precisamente para, eh, bueno, que la opinión eh, pública, digamos, y a nivel de la sociedad se tenga conocimiento. ¿Y esto en lo locativo también afecta, por ejemplo, Sonia, en cuanto a, a que al haber más gente, eh, dije Sonia, perdón, estaba hablando ah. con Noelia, pero también <risa> sí. se puede sumar, Sonia, por supuesto. Eh, afecta el hecho de más estudiantes, también re, eh, requiere otros desafíos a nivel de, de espacios para la cantidad de estudiantes, Sonia bueno sí, afecta muchísimo eh, como ella decía somos la misma cantidad de funcionarios uh -huh. no solo docentes sino este funcionarios este no eh, docentes para muchos más estudiantes o sea y la capacidad locativa por ahí en algunos lugares por ahí está este el lugar por ahí se presta para uh -huh pero eh, no tenemos más docentes y no tenemos más estudiantes o sea no tenemos más este funcionarios que limpien funcionarios que vigilen funcionarios que de bedelía incluso claro. hay edificios que esta administración este ha, se ha empeñado ina en inaugurar en diferentes partes del país uh -huh. con un funcionario de vigilancia con un funcionario de bedelía y con un funcionario de concursos y con un pocos claro. docentes, entonces es imposible eh, tener muchos edificios vacíos cuando en realidad no tenés eh, gente para atender, no. este ni estudiantes, ni público en general. No. Eso está no. bueno tener en cuenta, ¿no? que uno puede ver en los medios a veces inauguraciones de locales que después por dentro la vida, en los recursos humanos, este eh, hay toda una historia que no se termina de, de contemplar. María, en este caso, buen día. <risas> buen día, buen día la audiencia, como siempre. Nosotros a todo lo que, que expresan Noelia y sonia le sumamos a la atención que tenemos al usuario, uh -huh. en realidad. Este, el año pasado atendimos 200.000 usuarios, ha crecido de una manera pero exponentemente y sustancialmente la cantidad de usuarios que vienen al hospital universitario. En realidad estamos dando una solución y le estamos dando respuesta a lo que no está pudiendo dar respuesta al sistema público. Sí. Esa es la realidad y eso es lo que sentimos desde el hospital universitario los trabajadoras y las trabajadoras. Entonces, como bien decía, este hoy expresaba Noelia, para nosotros haber podido llegar a un documento eh, en el cual de alguna forma hemos consensuado los colectivos dentro de, del gobierno universitario, donde también expresa cuáles son las necesidades, no solamente institucionales, sino para los trabajadores y los trabajadores, también le sumamos, porque dentro de ese documento se requiere, eh, cuáles son las necesidades que tenemos en el hospital universitario. Claro. Ustedes bien saben que hubieron tres intentos, yo el otro día lo, lo decía les, cuando nos en el Parlamento, tuvimos tres intentos de con, que fracasamos con total éxito de refuncionalización del hospital de clínicas. Tres ¿Qué decir eso? Y bueno, que intentamos, este creo que cada tantas décadas, decir cuáles son las necesidades en cuanto a que el hospital no ha tenido un presupuesto adecuado para el mantenimiento. De todas maneras, creo que el ingenio universitario, porque creo que, que nos debemos expresar así, hemos tenido ingenio universitario claro. como para poder no dejar que decaiga, seguir avanzando, seguir desarrollando eh, investigación, extensión, salud y seguir y poder llegar, eh, que en este momento estamos potenciados, o sea, en realidad nuestra nuestra imagen en el nos marca como que somos referentes en tercer nivel hoy mientras nosotros estamos acá se está inaugurando en el hospital universitario lo que va a ser el centro de mato oncológico referente de nuestro país para nosotros eso, para nosotros eso es eh, un orgullo, es de muchísima importancia para la sociedad toda pero también el orgullo es decir bueno, con los magros presupuestos que se nos ha volcado hacia la universidad primero y que luego eso es derivado su 20% hacia el hospital, lo que hemos logrado hacer entonces eh, eso lo tenemos que sostener no solamente en infraestructura sino tenemos que sostenerlos con trabajadoras y trabajadoras que se forman y se capacitan permanentemente pero que muchas veces es un trampolín porque obviamente eh, sa eh, eh, salarialmente es mucho más atractivo eh, lo que se está proponiendo luego de formado fuera del hospital universitario sí. porque somos los que tenemos los salarios más bajos también dentro del sistema Y luego vamos perdiendo. Es decir, laudelar invierte en formar, en capacitar. Consideramos que tenemos las y los mejores profesionales y docentes y trabajadoras y trabajadores, pero que luego terminan migrando hacia el sistema justamente claro. por no poder sostenerlo. Eso nosotros también lo manejamos dentro de los puntos que tenemos en el documento este que hicimos est en conjunto institucional que lo llamamos como las inequidades, ¿no? Que tenemos mm. existentes dentro de... de Dentro de la universidad Y bueno, y es para nosotros eh, Primordial poder sostener Y poder seguir desarrollando Salud, y investigación sí. Etcétera, etcétera Y país. Que haya que explicar eso que, que es tan obvio ¿No? Eh, se sumó, llegó Mariana Cafa de la FEU ¿Qué tal? María? Vamos a bajarle el micrófono Quedó una que, que estuvo día. hace un tiempo conversando es con verdad. nosotros, no sé si era en el verano fue, No, bueno, no, también creo que fue lucha presupuestal. Ah, ahí está, siempre, <risa> nunca pues por, sea, por, por bueno, están no, bueno. por <risa> motivos de, fe, de celebración, <risa> siempre pidiendo <risa> la, plata a los es, universitarios. Es, es lo Vamos sí. a hacer una, una pausa después incorporamos también en el análisis a, a Mariana por los estudiantes, seguimos conversando con la intermediaria universitaria, ustedes se comunican Acá escribió Juan Carlos eh, saludando, dice, a los compañeros de la Integremial. Un saludo a la radio y a las y los compañeros de la Integremial. Juan Carlos de, de, de los trabajadores del Hospital de Clínicas. 099 326 381. Ya seguimos. Si te vas, siento que no será igual. el se desvía, no Las 11 y 2 minutos, por supuesto, se arma conversación sobre los temas con los integrantes de la Integremial Universitaria. Vamos a arrancar por Mariana, que no ha hablado todavía, Mariana cafa de la FEU. ¿De dónde sos estudiante, Mariana? Soy estudiante de, de la Facultad de Artes. De Artes, TAC. bien, bien. Bueno, me cae una lágrima de nostalgia de la Escuela de, de Bellas Artes. Eh, pero queríamos, vamos a sumar ahora lo, la visión de ustedes, sobre el comienzo, sobre el tema presupuesto que han planteado, de qué inquietud los estudiantes toman el tema, ¿no? sabiendo que bueno sin, hay una sintonía en cuanto al reclamo de más recursos, pero ¿en qué ponen el énfasis ustedes como estudiantes? Bueno, eh, un poco nosotros venimos trazando de, de esta lucha presupuestal en conjunto con la intergremial, por eso estamos hoy acá, y, y creo que todas las perspectivas que se han planteado tienen acuerdo en todos los gremios, es decir, uh -huh. eh, particularmente el orden estudiantil y la FEU en su conjunto... Eh, la, su primera reivindicación tiene que ver con asegurar el acceso y la permanencia de los estudiantes en, en toda la, la trayectoria educativa. Uh -huh. eh, por eso nuestro principal eje de reivindicación es eh, fortalecer el presupuesto del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario, eh, que abarca todo lo que tiene que ver con las becas y todas las modalidades de becas que tiene la universidad, eh, es decir, la beca económica, la de alimentación, transporte, materiales de estudio. Eh, incluso eh, de atención en guardería para los hijos de los estudiantes hay cuánto si tuvieras que decir un panorama rápido así de becas cuál es la realidad actual y actualmente lo, lo que se estipula no tenemos todavía porque aún se están cerrando eh, algunas entrevistas y demás mm. eh, pero no se logra cubrir prácticamente el 50% de la demanda de becas estudiantiles el 50% por sí. eh, de las becas que Bienestar Universitario, de todas las solicitudes, ¿no? Claro. Y que Bienestar dice, bueno, estos estudiantes necesitan becas. Claro. No se logra cubrir esa demanda. Eh, y, y lo otro que para nosotros es importante recalcar es que todo el dinero que Bienestar recibe para becas es asignado. Es decir, que no hay una cuestión de que Bienestar se reserva recursos porque el estudiante no entra, sino que mm. toda la plata es distribuida. Eh, particularmente este año tuvimos una, un crecimiento en lo que fue las demandas de beca de alimentación ¿no? eh, sobre todo en el interior del país hubo una reasignación de recursos de, de dineros que se sacaron eh, en esto que hace un rato creo que, que venían hablando no se saca plata de algún lugar se reajusta no. para poder atender cuestiones emergentes se reasignaron recursos para atender la demanda en becas en el interior, saldo y paisandú de alimentación porque había una demanda muy importante ahí Pero, pero un poco retomando la pregunta, eh, la FEU también este, acompaña otras cuestiones ¿no? que tienen que ver el aumento de la matrícula y, y esta disparidad que hay entre la cantidad de horas docentes y horas de funcionarios con respecto a la cantidad de estudiantes. Eh, nosotros también luchamos por la eliminación de los cupos en esas carreras en las que to todavía la universidad tiene cupos. Eh, necesitamos duplicación de horarios porque esto que todo el mundo celebra que es que los hijos y las hijas de las trabajadores in están ingresando cada vez más a la universidad de la república y también la mayoría de los estudiantes somos trabajadores, mm. eh, requiere que tengamos duplicación de horarios para poder cursar en los horarios en los que no estamos trabajando. Claro, claro. Perdona, lo de los cupos, por ejemplo, ¿en qué centro se dan? ¿Qué tipo bueno, de Bueno, en carrera? el área de la salud, este, fundamentalmente, todavía quedan servicios, la Escuela de Tecnología Médica, en, en el Instituto de Educación Física, eh, ahí todavía tenemos, incluso en la Escuela Universitaria de Música, Eh, en lo que, que integra uh -huh. hoy la actual Facultad de Artes, este también existen cupos o pruebas de ingreso ¿Eso se arrastra de, de años? Eh, de sí, este de periodo. muchos años. Uh -huh. eh, pero además, actualmente, por cuestiones de pandemia, por cuestiones presupuestales, también hay eh, atrasos, eh, por ejemplo, en las prácticas en, en enfermería, en la Facultad de Enfermería. O sea que también tenemos lo que nosotros entendemos... Eh, que también son cupos al egreso, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque se hacen cuellos de botella, claro. por ejemplo, en las prácticas, por ejemplo, en la, aquellas materias que son previaturas. O sea que hay un conjunto de realidades en psicología, por ejemplo, también nos pasan en, alguna, en algunas materias del final de la carrera uh -huh. que los estudiantes compiten para poder cursar y egresar. Claro, Entonces, casos donde ya vienen haciendo la carrera sí. y se trancan ahí, digamos. Sí. Exacto. ¿Y eso cómo se resuelve actualmente? ¿Cómo eh, se bueno, es? como todo se resuelve, con presupuesto. Bueno, claro, pero en la actualidad ¿cómo se hace? Ya ¿Quedan estudiantes sin sí, sin, quedan poder estudiantes sin poder terminar y atrasando de repente su egreso un año o seis, mínimamente claro. un semestre este, en, el, en el mejor de los casos claro. eh, para, para, bueno, para en algún momento poder lugar, acceder a, a realizar la práctica o a cursar esa materia claro. para poder egresar. Nos vas acordar a lo que nos decían también los estudiantes de la escuela marítima que están allá en los accesos que hace años que no tienen la práctica en los barcos, este que está en manos de también gente que tienen su pasado la armada y todo eso, mientras que la armada es otra alternativa que ahí todo eso la práctica camina más rápido y bueno, están años sin poder recibirse porque no tienen la práctica. Pero bueno, vamos al tema salarios, eh, Noelia que vos habías arrancado desde la visión de los docentes. Acá tengo las declaraciones que hizo la ministra Arbe Leche, porque hablábamos de La Plata hoy, que, de que decía la ministra, eh, el tema de la, de la auditoría, que la universidad se niega una auditoría, en fin. Dijo que la UDELAR tiene un presupuesto unos 550 millones de dólares, que fue lo que se ejecutó en 2022, el 98,5% del total de lo asignado. Es un presupuesto muy grande, Y sería bueno que realmente se pudiera asignar en lo que realmente sea prioritario. Acá no no importa solo gastar, sino gastar bien. Y ahí dijo lo de la auditoría, que la universidad se, se ha negado, lo de la autonomía que decíamos, ¿no? Pero Marco, ¿cómo que se le ha dado mucha plata a la universidad en este periodo, no? Bueno, eh, varias cosas se desprenden de del comentario de la ministra y de esas uh -huh. afirmaciones. ¿no? Como... Mencionábamos anteriormente, lo primero es que nos parece que esto es una manera de desviar la atención de lo que es el punto principal de discusión en este momento y que es que se le está dando cero presupuesto a la universidad. Mm. ¿sí? Primero eso. Después, eh, también hay que tener en cuenta que, eh, a ver, la universidad es una de las instituciones más transparentes de nuestro país. Mm -hmm. O sea, está transparente toda la información, toda la información, además de que por supuesto los gastos, o sea, todo lo que hace a nivel presupuestal, la universidad está amparada a nivel de la Constitución, ¿no? O sea, pero todo lo que refiere a gastos e inversiones mm. es algo que es totalmente transparente. Todos los órganos de decisión de la universidad son órganos que se puede acceder desde claro. las páginas Ajá. de toda la información está disponible. Además de que todo, también cuando hablamos eh, a nivel de llamados, los llamados se publican en las páginas correspondientes, los llamados públicos, cuando hablamos también de, de diferentes gastos de compras, eso también, ¿sí? Entonces, hay un nivel de transparencia que es... Eh, elevado La información accede en los órdenes, por ejemplo, la universitarios, también, docentes, los, estudiantes. Los órdenes, o sea, uh -huh. toda la comunidad universitaria, pero también es de acceso abierto. Claro, o sea, claro. puede acceder toda la ciudadanía. Uh -huh. sí Entonces, en función de eso, eh, entendemos que, bueno, que el planteo es totalmente fuera de, de foco. ¿no? Fuera de foco y que intenta una eh, Corrida, digamos En relación a lo que es el tema central Y además eh, La universidad Como tal, es eh, a ver La institución La eh, casa de estudios principal De nuestro uh -huh. país a nivel Terciario, ¿no? es el lugar Donde se hace aproximadamente El 85% de la investigación de nuestro país Donde egresan La mayoría de nuestros Profesionales Eh, a nivel país, entonces, o sea, eh, nos llamó mucho la atención el eh, planteo, sí. ¿no? Para eh, hablar de forma liviana, sí. si se quiere, porque este nos parece que no corresponde. Realmente no corresponde, primero, por cómo la universidad se ha posicionado en nuestro país, en los temas eh, centrales, ¿no? Un ejemplo de eso es lo que ocurrió en relación a la pandemia, Cómo la universidad pudo este, reestructurarse para llevar adelante sus funciones, pero también para generar propuestas de acción en relación a lo que estábamos viviendo a nivel social. ¿Sí? Entonces, eh, bueno... Sabemos que es una de las instituciones principales de, de nuestro país y también el compromiso que conlleva las diferentes funciones que realiza la universidad y en función de eso, las decisiones presupuestales que toma la universidad a la interna para el desarrollo de las funciones. Cuando hablo del desarrollo de las funciones, me refiero a la enseñanza, a la extensión y a la investigación. ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, ¿no? para poner un ejemplo, Eh, en los últimos llamados, ¿no? a nivel de proyectos de investigación, investigación y desarrollo, hubo eh, 170 proyectos de investigación aprobados y financiados. Mm. Y después hubo alrededor de 170 llamados eh, pr proyectos mm. perdón que fueron aprobados y no financiados. Ahí lo que estamos diciendo es que son proyectos de investigación que fueron evaluados de forma excelente y que no están pudiendo llevarse adelante claro. porque no hay presupuesto. Lo mismo a nivel de proyectos de extensión. Uh -huh. Quedaron un montón de proyectos evaluados de forma excelente y no hay financiación para llevarlos adelante. Así como lo que refiere a las acciones de enseñanza, que era lo que hablábamos hace unos minutos. Claro, o sea, lo que sucede con la falta de presupuesto Es que impacta en las condiciones de estudio y de trabajo De toda la comunidad universitaria uh -huh. Y eso por supuesto que también impacta a nivel social Claro, cuando hablas de extensión particularmente Recordemos, a la audiencia Hablamos de la interacción de la, de la universidad con las comunidades digamos, ¿no? en, di en distintos planos en todas las Se supone que en todas las carreras O, o en su mayoría, no sé si en todas Totalmente, la extensión universitaria es la función que tenemos desde la universidad De construir conocimiento, o sea, conjuntamente con la sociedad claro, claro. sí con eh, Bueno, lo que la sociedad también demanda en función uh -huh. de las prioridades Y de lo que, bueno, de las preocupaciones Exacto, vale recordar, por ejemplo, para temas que aparecen acá en la radio con frecuencia Cuando se reclama que la universidad esté más y eh, eh, estudiando todo lo que pasa con los agrotóxicos digamos la realidad del agronegocio la contaminación con las fuentes de agua con los trabajadores Rurales bueno todo eso requiere fondos también de recursos exact totalmente todo eso requiere fondos y recursos y eh, esto no hay un enorme compromiso universitario creo que eso eh, se ha demostrado mm. en justamente priorizar dónde colocar, eh, bueno, los esfuerzos. Uh -huh. ¿no? Y como también mencionábamos hace un momento, o sea, más allá de esta situación de enorme dificultad y carencia presupuestal, con el compromiso de la universidad se ha podido sobrellevar, claro. este bueno, determinadas acciones. Lo que no quita que las condiciones de estudio y de trabajo estén totalmente perjudicadas. Claro. Y entonces su sucede esto. Por ejemplo, en el caso de estudiantes que, bueno, que tengan que estar haciendo malabares para poder acceder a determinadas materias para poder egresar, ¿no? En el caso de los salarios, es un gran tema que tenemos. Los salarios de la universidad son los salarios más bajos. ¿no? Después le voy a pasar... un docente grado 1 promedialmente? ¿Podés decirnos una idea? Sí, claro. que Lo han dicho ustedes. Un docente grado 1... Mm. tiene un salario mensual nominal de 19.650 pesos, mm. sí por 20 horas semanales. No. ¿sí? Un docente de grado 1, 20 horas semanales, cobra de manera nominal 19.650 mm. pesos. Son los salarios más bajos. Un grado 2, 20 horas semanales, mm. cobra a nivel mensual alrededor de 26.500 pesos. Mm. ¿no? Entonces, claro, ¿Qué sucede? O sea, la universidad a nivel del cuerpo docente Se estructura en 5 grados ¿sí? Grado 1, 2, 3, 4, 5 Grado 1 y 2 Son los grados más precarizados claro. ¿no? O sea, por eso también hablamos De una doble postergación O de un doble problema uh -huh. ¿no? Porque por un lado todos los grados ¿sí? Del 1 al 5 son salarios Que si los comparamos Con el resto del sistema educativo Tanto bueno. a nivel nacional como regional uh -huh. ¿sí? Son salarios inferiores todos los salarios, de todos los grados. Mm. En el caso particular de grados 1 y 2, es peor la situación, claro. ¿no? Porque estamos hablando de este nivel de, de salarios bajísimos y además es una población docente, grados 1 y 2, que, eh, bueno, eh, desde el año pasado se ha organizado, uh -huh. ¿no? Porque justamente estas condiciones de trabajo y salariales son muy difíciles, mm. ¿no? Y desde el año pasado se eh, viene realizando en el marco también de todo lo que ha sido la movilización presupuestal del año pasado, de lo que fue la huelga, se hicieron, eh, por ejemplo, dos asambleas eh, nacionales de docentes, grados 1 y 2 que uh -huh. el año pasado se llenó el Paraninfo de la Universidad de docentes, uh -huh. y este año se llenó eh, uno de los salones más grandes de la Facultad de Ingeniería uh -huh. también, ¿no? Y ahí Eh, lo que se está llevando adelante justamente es la organización de las reivindicaciones de este cuerpo docente ¿no? que es un cuerpo docente que si pensamos en la globalidad de la totalidad de docentes de la universidad es el 65% claro. O sea, no estamos hablando de que... Son, lo, eh, son los que reciben en su mayoría, digamos, los que tienen contacto con los con los, los estudiantes que ingresan a la universidad en general. Y bueno, la mayoría que... de los casos sí. Claro, claro. O sea, si, si hablamos del 65% sí. del cuerpo docente, estamos sí. hablando de una cantidad de docentes que lleva adelante eh, gran cantidad de eh, las actividades de la universidad. Muy bien. Eh, creo que Mariana, si hace algo, querías agregar algo sobre esto y después voy a Sonia, que los funcionarios también sumar la visión de los funcionarios y las necesidades específicas también de los de los funcionarios. Mariana, primero. No, me eh, pareció importante eh, <risa> esto de esta, esta cuestión de, de, de auditar a la Universidad de la República y sumar ahí eh, algunas cuestiones. La primera es que la universidad no se negó a ninguna auditoría Ajá. porque formalmente no hay un pedido Eso es de auditoría. También, eh lo que hay es este pues una cuestión este más bien pública, digamos, ¿no? De bueno, de, un poco lo, lo, lo que decía Noelia, no como de empezar a generar en el medio de la lucha presupuestal y cuando nos están diciendo 0% a toda la educación pública, particularmente a la universidad, bueno, pero por qué no ponemos un grado de sospecha sobre lo que sí. la institución Universidad de la República hace con los recursos? Eh, y ahí esto no como además de las cuestiones constitucionales que amparan la autonomía universitaria mm. este que solo digamos a, ante el tribunal de, de cuentas no este la universidad eh, da, da, da respuestas pero además eh, la universidad además de todo lo que Noelia le recién decía o sea además del contralor del cogobierno porque no nos olvidemos que la institución es co gobernabernada claro. y que ante todos los, la, las definiciones Eh, políticas, académicas, incluso la de los gastos económicos, también están los órdenes controlando cómo se gasta y en qué se gasta uh -huh. eh, y está la ciudad la propia ciudadanía ¿no? que le dice a la universidad, necesito que investigues esto, necesito que desarrolles este conocimiento eh, además la universidad rinde cuentas cada uno de los años y además en cada rendición de cuentas ya, eh, también presenta cada uno de los gastos y las cosas que hace uh -huh. entonces eh, reafirmar que Eh, no corresponde, digamos, eh, filosóficamente que se señale eh, con este manto de dudas sobre lo que la universidad hace con sus recursos. Sí. Pero que eso no implica que la institución no sea clara, transparente y que no vaya... Eh, constantemente construyendo eh, información a la claro. ciudadanía y al Poder Ejecutivo y al Parlamento sobre claro. lo que hace con los recursos. Que es la forma más inteligente, además de, de, de conseguir el apoyo, también, si muestra las necesidades y lo que hace en concreto. Además, Sonia, yendo a, a los funcionarios no docentes, a FUR, eh, le preguntábamos de salarios a, a Noelia en materia de los docentes, ¿y ustedes qué realidad les preocupa? Porque además hace poco hicieron algún pronunciamiento de situaciones que les estaba preocupando, no, no sé si era el tema contratos o llamados para ocupar cargos, pero sé que hace poco recibimos un comunicado también de situaciones que les motivó a hacer un paro incluso y, y de concurrir a una reunión, de, si no me equivoco, del CDC, pero lo que quieras agregar a este panorama. Eh, sí, la verdad que este, nosotros como los funcionarios mm. de la universidad estamos siendo postergados en, en nuestras carreras este precisamente por presupuesto porque habemos muchas personas eh, funcionarios que ingresamos hace muchísimos años y seguimos dentro de los escalafones más bajos porque no hay presupuesto para concursos claro. para seguir ascendiendo en nuestras eh, en nuestra carrera este funcional. Claro. Ese es uno de los temas eh, importantísimos para nosotros porque no solo lo, nos trunca la carrera, sino que también económicamente al funcionario no, no le está este, sirviendo porque estás prácticamente 20 años dentro sí. de un mismo escalafón. Que podés, sí, concursar por ahí, pero hace muchos años que no hay para otros escalafones de repente... Pero la escala salarial sigue siendo la misma y seguís estando dentro de los eh, grados de ingreso uh -huh. de esos otros escalafones. Ejemplo, podés pasar de un servicio general a un a vigilancia o a un llamado de administrativo. Pero siempre estás... Claro. Eh, y tampoco hay muchos llamados internos para ese tipo de, de, de cambio de escalafones pero los ingresos eh, monetarios del funcionario siguen siendo los mismos porque estamos dentro de la escala de ingresos. Claro. Y sí, es verdad que eh, fuimos al CDC, incluso fuimos ayer al CDC con, con la Integremial también, que por suerte estamos trabajando muy este, mancomunadamente en ese sentido, Este, porque eh, la universidad hoy por hoy está pidiendo, este, exigiendo o queriendo exigir para los grados eh, de ingresos nuevos a la universidad, eh, de trabajadores, uh -huh. este, el sexto año de uh -huh. bachillerato. Cuando en realidad este, sí, sí, sí, sí, es, es exactamente eh, para los cargos de vigilancia y de servicios generales, cuando en realidad este Hasta ahora ha sido con tercero año de liceo. Uh -huh. El tema es el siguiente. Nosotros como funcionarios vemos que, aparte de que no hay este, las personas que estamos ya este, trabajando en la universidad uh -huh. en estos escalafones, en estos grados, de Vigilantes de Servicios Generales, hace muchos años no hay concursos de ascenso. Uh -huh. Habemos vigilantes que de repente tenemos 10, 12 años en el cargo de ingreso con un mismo sueldo porque según la universidad no hay presupuesto claro. para esa carrera funcional. Entonces, estar exigiendo de repente hay muchos funcionarios que hoy por hoy no tienen el sexto año uh -huh. de liceo terminado porque ingresamos con tercer año. Sí es verdad que en eh, la, la universidad nos ha dado la oportunidad de eh, capacitarnos y muchos hemos terminado el liceo trabajando dentro uh -huh. de la universidad por el sistema PROCES, eso es verdad y hay que celebrarlo. Pero no está bueno que en este caso... Eh, se haga una discriminación claro. para nuevos funcionarios a la función pública y en especial a la Universidad de la República Bien. sentimos que es una discriminación hacia la población que se pida algo que por ahí eh, no todo el mundo eh, capaz que mis compañeros me pueden este, ayudar con el con el número pero este, se hablaba de que solo un 40% de la población tiene el, el bachillerato terminado mm. es así por la población en eh, general está en uh -huh. entonces digo estamos este la universidad con estos este, pedidos específicos que quiere meter uh -huh. por por la por la puerta de uh -huh. atrás este y no hablar de presupuesto porque eso también implica presupuesto uh -huh. este está queriendo está Eh, discriminando un, a una parte de la población eso es lo que sentimos los funcionarios pero además de eso que no tenemos este as, eh, concursos de ascensos ¿y qué pasa con los funcionarios que ya estamos en la universidad claro. en un grado chico que ya tenemos el sexto año de liceo que uh -huh. nos va a dar el grado nos van a pagar o sea, es como una cosa que, que no se complementa, y no Bien. no está eh, claro y no estamos de acuerdo, por supuesto. Bien, eso era. Eh, tenemos que hacer una pausa. Le vamos a decir a Mariana, vamos a hacer la pausa que corresponde a y media, que, que venimos eh, todo este bloque sin pausa y venimos con un último bloque, eh, con lo que nos queda pendiente eh, plantear y arrancamos con María de los trabajadores del Hospital de Clínicas a la vuelta último bloque con no los integrantes de la Interemial Universitaria, María Montañez de los trabajadores del Hospital de Clínica, Sonia Pastorino de Afurno, Elia Correa de Adur y Mariana Cafa de la Federación de Estudiantes. Arrancamos por María este último bloque, el tema salario también es lo que nos queda pendiente además como como realidad del Hospital de Clínicas, pero también cosas de la Interemial que se vienen, ¿no? Sí, bien un poco como para complementar este lo que venía este exponiendo, eh, Sonia, que muy bien, el, con el tema del respecto a, a los salarios no docentes, obviamente que es compartido tanto para el hospital universitario como para el resto de la universidad. Mm. Bien lo decíamos hoy que el salario universitario es el, el que está más, o sea, bien, es muy deprimido y, y respecto a su evolución histórica, o sea, mm. siempre ha sido así porque cada rendición de cuentas y cada solicitud del incremento presupuestal prácticamente es nulo. Eh, incluso nosotros el año pasado, eh, luego de negociar a la interna de la Universidad de la República, eh, concurrimos al espacio en, de, de, de tripartita sí. en la Dirección Nacional de Trabajo, que estuvimos prácticamente negociando hasta el 23 de diciembre, a última sí. hora, sobre las últimas fechas, no logrando lo que se estaba solicitando por parte de la Integremial Universitaria una de las cuestiones es que nos dijeron, bueno, el año que viene tienen que venir antes, ¿no? Empiecen a trabajar antes, antes de la, de, del mensaje del Poder Ejecutivo, como para poder llegar a tiempo y ver si podíamos lograr algo. De hecho, trabajamos dentro de la Universidad de la República, desde febrero nos pusimos un objetivo, terminar a los últimos días de abril, Y así fue que comparecimos, porque en realidad fue a solicitud de la integridad universitaria, luego de negociada la interna, que en lo salarial, algo que quería nombrar, este por lo menos para dejarlo plasmado, sí. nuestros compañeros y compañeras que de ingreso, que es del escalafón este de, de los TAS, grado 5, está cobrando nominalmente por 36 horas semanales, 35.265 pesos. Una enfermera que viene a ser un grado 7, 37.830 pesos nominales. Es imposible sostener sí. en realidad este los profesionales y eh, dentro, de, de, dentro de la institución. De ahí es que se genera el multiempleo, las migraciones y demás, que quería complementar de alguna forma eh, cómo es que se estaban dando estas situaciones. Volviendo. Este año comparecimos solicitamos a la Dirección Nacional de Trabajo una audiencia para poder llevar era lo negociado por parte de del Intergremial con la Universidad de la República. Fuimos el 25 de mayo, o sea que estuvimos a tiempo de poder negociar previo a que se ingresara el, el mensaje a, al Poder Ejecutivo. Este, pero el Ministerio de Economía y Finanzas allí no estuvo mm. O sea que imposible de que quien maneja el dinero No pueda dar una respuesta Primero que no esté presente sí. O sea que la universidad, la integración universitaria Los trabajadores y las trabajadoras todas En realidad hemos cumplido con las cuestiones Que qué es lo que implica antes las solicitudes Y lo que tiene que ver con, con, con lo salarial Y que no fue solamente eso También eh, tenía que ver con las inequidades tiene que ver también con lo que hablábamos bueno, las compañeras, que, que, que todo esto está enrabado, o sea, la falta de presupuesto está enrabado, a la que no podemos hacer habilitar hacia los concursos de ascenso las inequidades que tenemos dentro de la Universidad de la República con respecto a dentro del sistema educativo y de salud Eh, expandir, que es una de las preocupaciones nuestras también, el expandir todo lo que tiene que ver el sistema de cuidados dentro de los espacios de, de la universidad, uh -huh. porque si bien la matrícula ha crecido por suerte, también este, muchas son jefas de familia las estudiantes que ingresan a la Universidad de la República y estamos también solicitando poder desarrollar más espacios de cuidados para que puedan seguir justamente desarrollándose eh, dentro de, <coughs> del estudiantado Bien. Entonces, bueno, son todos esos puntos que si bien los negociamos dentro de la Universidad de la República, luego no tenemos eco este con respecto al Poder Ejecutivo. Bien, eh, vos querías ir adelantando algo en tema de que sí. se viene, que le queríamos preguntar. Ante esta realidad está siempre la la, no sé si la, la liturgia de ir a la comisión ¿verdad? de cada cámara que recibe a la universidad como tal, recibe a los gremios pero ¿hay otras acciones que ustedes están definiendo? Bien, si sí, nosotros ya hemos solicitado este bueno a todas las bancadas que, que tienen representación en, en, en el Parlamento, eh, una instancia para poder presentar cuáles son nue nuestras este, uh -huh. solicitudes, pretensiones, concurrimos ya la semana pasada a la Comisión de presupuesto Integrada con Hacienda, que en realidad creo que tuvimos un, un buen eco, eh, pudimos comparecer ahí por más de, de una hora en la cual no solamente expusimos sino también que recibimos este algunas preguntas por parte de los distintos diputados y los distintos partidos políticos que tienen representación. Ahora, bien como se venía diciendo, nosotros este desde hace ya unos cuantos periodos veníamos trabajando muy en unidad con la Integremedia Universitaria, de hecho tenemos una coordinación prácticamente semanal y a veces este hasta diaria con todo lo que nos permite la tecnología. Y tenemos este, al, una agenda en, para las próximas semanas uh -huh. en conjunto que son bastantes este bueno intensas y con algunas otras propuestas que también hemos hecho llegar eh, al resto de los colectivos de la educación pública. Eh, vamos a estar haciendo alguna gira hacia el interior, sobre todo lo que tiene que ver este la regional de, de, del Sa de Salto Exacto. y Paysandú el próximo 9 de agosto. Eh, nos hemos propuesto realizar una semana en defensa de la educación pública que estaría comenzando bueno con la marcha del 14 de agosto de los mártires estudiantiles y culminando esa misma semana el viernes la idea es culminar en un acto en, en el parquecito de, del hospital de clínicas del hospital universitario porque ahí hay un, un gran centro de salud porque uh -huh. no solamente está el hospital sino que está la escuela de tecnología médica la, escuela de el, la facultad de enfermería Eh, y demás, o sea que esa semana vamos a tener unas cuantas actividades y si bien eh, algunos de, de los colectivos pueden tener alguna actividad como que, que no es que sean solitario pero que sino que sean como que más este Específico, específica claro, sí. exactamente pero la idea es este de aquí al 15 16 de agosto eh, hemos intensificado como que bueno un plan de agenda de actividades y sobre mm. todo poder tener un intercambio con la sociedad con la comunidad este para poder presentar cuáles son este las perspectivas y cuáles son las solicitudes de por parte de la universidad a, pa, para claro. poder promover este los incrementos que puedan en algún momento Si hay voluntad política, eh, venir hacia hacia la Universidad de la República Claro, ahora estamos un poco a contrarreloj ya Pero eh, siempre reaparece el tema del hospital habla Apareció el director, por lo menos vimos titulares La verdad que no me metí en eso Pero eh, Villar eh, señalando que estaba de acuerdo con el gobierno De que hay que hacer un hospital nuevo Eh, aunque sabemos que obras se han hecho ¿no? eh, también de mejoras, me acuerdo al periodo anterior, el tema del subsidio a la cerveza que se, algunos fondos se obtuvieron para que pero me imagino que las necesidades son muchas, por otro lado algún mensaje que también la opinión que quieran dar ustedes, que nos llega, que también habla de una, que ha habido cierta situación en, que queda en deuda digamos del rector, del actual rector en cuanto al vínculo con los trabajadores no sé si hablamos a nivel de funcionarios docentes, el hospital de clínicas no sé si esto cabe también para los docentes, pero que dejó que desear, digamos, el, en cuanto a la actitud de vínculo, de diálogo, no sé si quieren decir algo sobre eso acercar un poquito sonia brevemente bueno no nos queda mucho tiempo brevemente pero sí la verdad uh -huh. que el, el rector eh, ha resentido en, en, en recibirnos uh -huh. este por lo menos a los funcionarios e incluso como inter gremial no pero uh -huh. este sí ha resentido recibir a los funcionarios está docentes y, y, y del hospital este y creo que sí tiene un debe muy grande y desde por sí él eh, no quiere hablar uh -huh. con los gremios de la enseñanza que estaría muy bueno porque poder ir todos junto eh, a pedir presupuesto para la universidad que a él también le va a servir uh -huh. como rector para toda la universidad este, bueno eh, no, no no lo hace, pero este se resiste. No no sé, no sabemos exactamente cuál es la, la, la razón. Si sí sabemos, uh -huh. este, capaz este, le estamos cerrando y podemos decirnos es esta o la otra, pero sí, se ha resistido y no estaría Bien. bueno que no converse con las personas que estamos sosteniendo la universidad en todos los aspectos, Bien. como estudiantes, como docentes y como funcionarios. Le leo rápidamente algunos mensajes más eh, <coughs> para lo que quieran decir en el cierre. Raúl dice felicitaciones a las compañeras de la universidad por tan importante, clara y real la información que están brindando a la audiencia, también refrescando memoria, fuerza por una nueva universidad y a la sociedad del pueblo. Y para el pueblo se quiere ampliar el edificio para el sistema político, esto es por el Parlamento, Ajá. se está hablando, ¿no? Y recortamos los conocimientos a través del presupuesto y para mejorar la calidad de vida. Adrián de la curva de Maroñas dice muy buen reportaje, no solo se benefician los aliados, los <coughs> salarios, perdón, de la educación privada, sino que están exonerados de impuestos sí. y aportes. Ahora que estamos hablando de seguridad social por Ajá. una educación gratuita y laica, como dijo Varela, abrazo grande dice Adrián. Gloria dice cuando el funcionario ingresa hay determinados reglamentos para cumplir y y luego en la práctica los reglamentos quedan sin cumplirse por falta de funcionarios. Gloria es funcionaria jubilada de la universidad arriba a los que luchan, dice. Y Soledad dice que hace muchos años el pueblo hizo un abrazo al Clínicas, el pueblo debería repetirlo ahora, dice Soledad, en cuanto a mensajes de los oyentes. Noelia y Mariana, eh, lo que quieran decir para el, para el cierre también. Bueno, eh, a ver, en relación al último punto uh -huh. sí que nos preguntabas, Eh, nos parece también que hay diferentes planos ¿no? o sea, por un lado todo lo que implica a nivel institucional desde mm. facultad y por otro lado las diferentes luchas gremiales, claro. digamos, ¿no? entonces este hoy cuando comenzamos la entrevista justamente hablábamos de un documento que elaboramos institucionalmente donde uh -huh. tanto el rector o sea y todo el equipo de rectorado y diferentes actores de la universidad conjuntamente los gremios fuimos parte de esa elaboración que sin lugar a dudas es una elaboración de, de síntesis uh -huh. ¿no? donde se plantea eh, el pedido institucional de la universidad donde los gremios fueron parte no después los gremios también <coughs> tienen diferentes eh, sí, sí. reivindicaciones ¿no? entonces hay eh, estos dos planos a tener en uh -huh. cuenta ¿no? si sí nos interesa también como gremial tener eh, en claro esto, que hay un mensaje institucional donde vamos conjuntamente uh -huh. o sea, tanto Ajá. las autoridades sí que han estado en las negociaciones como los gremios ¿no? y que eso se plasma en el documento que tenemos este ya elaborado y que se ha presentado. Después, por otra claro, vía, digamos... Hay realidades particulares exacto, que cuesta más. ¿no? Exacto, después hay realidades particulares y diferentes reivindicaciones de los gremios. ¿sí? Eso para también este uh -huh. enmarcar. ¿no? Y eh, como último mensaje digamos, eh, invitar también además de la agenda intergremial que, que tenemos y que eh, va a ser nuestra prioridad de ahora en más también invitar a unas actividades que desde ADUR estamos realizando que van a ser los próximos jueves el 3 de agosto mm. a partir de las 17 horas en el PIT-CNT y el 17 de agosto a partir de las 18 horas también en el PIT-CNT donde van a ser unas actividades de discusión sobre política universitaria ¿No? Por ejemplo, el 3 de agosto vamos a estar discutiendo sobre precarización. <coughs> Ajá. a nivel de, de bueno del trabajo gracias. docente donde vamos a estar problematizando un poco lo que conversábamos antes ¿no? bueno Bien. este la situación de abiertas al son de abiertas y Bien. por eso la invitación a toda aquella persona que quiera acompañarnos Bien. y muchas gracias por el espacio no, y nos comprometemos a ir difundiendo todas las acciones por supuesto y este tipo de actividades Mar, eh, mariana para cerrar bueno, brevísimo ¿Eh? Eh, yo me, me quiero detener en esto. Eh, el 87% de la matrícula estudiantil eh, universitaria del país pertenece uh -huh. a la Universidad de la República, es decir, eh, que me imagino que la mayoría de, de, de las ciudadanas que están escuchando hoy y las que no, eh, tendrán algún hijo, sobrino, eh, nieta que es estudiante en la Universidad de la República. Y creo que ahí hay que poner un foco, ¿no? Eh, cuando el poder ejecutivo eh, ha tenido una y otra vez un mensaje muy contundente eh, de lo que considera que la relevancia que le pone a la educación a nivel a la educación pública a nivel nacional no es decir tanto la ANEP como la universidad pero particularmente nosotros hablamos de, de la universidad que eh, Bueno, creo que, que la ciudadanía ahí tiene que, vos recién decías aquel abrazo al Clínicas, mm. y creo que tenemos que, como ciudadanos, empezar a, a reivindicar ciertas cuestiones y a exigirle a quienes es, están en el, en el escenario político que, que, que miren para donde tienen que mirar. Eh, la universidad, al final del quinquenio, eh, va a perder aproximadamente un 2% de presupuesto. Mm. Eh, los salarios eh, docentes también van a estar sumergidos aproximadamente en un 2%. Y, y creo que, que sería un riesgo para el país eh, retroceder ¿no? en que más jóvenes accedan a la Universidad de la República. Porque hoy por hoy, si vos no solo en Montevideo, sobre todo si vas a cualquier departamento donde está la Universidad de la República, vas a ver que se transformó ese mm. lugar. Claro. Entonces eh, creo que hay que reivindicar que las jóvenes accedamos, que podamos continuar nuestros estudios y dar todas las posibilidades que el Estado debe garantizar para que los jóvenes se formen eh, en, a nivel terciario. ¿no? Creo que la reivindicación es, como decíamos hace un rato, eh, por condiciones dignas de estudio y de trabajo y por oportunidades para las jóvenes de nuestro país. Muy bien, gracias a las 4, a los 5, estamos pasados y tenemos pendiente un contacto por Cuba, por eso está esa muchacha ahí presionándome <risa> para que termine, porque hoy es 26 de julio, sí, también en Cuba verdad. están celebrando y vamos a contactarnos con Radio Rebelde allá. 26, gracias 26. por haber venido y Muchas quedamos gracias. a la orden para seguir difundiendo esta lucha. Gracias. Vamos,